En el día de ayer, a las 19 horas, se realizó una asamblea eh, donde se convocaron activos y, este, y pasivos, e inclusive también a profesionales, a efectos de eh, nombrar comisión o nombrar representantes para empezar a discutir las paritarias. O sea, para empezar a, a las paritarias con el asunto de sueldos. Fue una asamblea muy interesante, muy convocante, Eh, participaron muchísimos activos y muchísimos pasivos también. Nosotros con muy mucha alegría eh, queremos agradecer al sindicato municipal en el cual tenemos nuestro espacio por habernos eh, convocado a um, tener una presencia en la mesa de negociaciones de las paritarias. Es la primera vez que sucede que un pasivo... va a estar eh, dialogando y, y este y participando de las negociaciones de las paritarias por los sueldos correspondientes. Entonces eso para nosotros ha sido una alegría muy grande y se lo queremos agradecer al secretario general Estupia, el cual este nos convocó y nos dio esa gran sorpresa. La persona que va a ir a la paritaria en representación de los jubilados municipales es... Nuestra secretaria, que es que es Los iniciadores son, eh, por parte de los profesionales, es el doctor Clavero, después está el señor Marcelo Díaz, que es por la parte sindical, que es de la parte de finanzas, Bueno, nuestro representante legal que también está, Fabiola, también por la parte sindical. O sea que son cinco miembros los que van a van a estar. ¿Y ya tienen fecha? El miércoles a las 8 de la mañana eh, es la primera reunión. Lo que nosotros estamos muy satisfechos es poder nosotros, eh, de nuestro espacio como jubilados, poderlo cubrir y poder tener nuestra opinión también, porque en definitiva nosotros somos también afectados este porque nosotros de acuerdo a lo que aumenten a los pasivos, nosotros también estamos este, beneficiados. Entonces es muy importante que estemos en esa mesa y lo hemos logrado.